En general, el aumento de precios promedio eh, y en relación al aumento de salarios implica una pérdida por adquisitivo de salario de entre el 10 y 12 puntos. Y lo que nos deja como resultado es eh, una desaceleración fuerte del consumo y lo que hace que la economía esté en recesión desde hace ya dos trimestres. Eh, pero volviendo al tema precios, eh, en julio específicamente se destacan algunos aumentos puntuales. El primero de ellos es aceite. Según nuestro relevamiento, en relación al mes pasado, aceite aumentó un 33%. Y después tenemos otro conjunto de aumentos que también eh, son sumamente importantes y ya se suman hace, hace varios meses atrás. Uno es harinas, que aumentó el 12%.